no lagunok ongi etorri bultzakara gaur zer dagoen ja prest. ekoprest mucha lucha mucha dugu, bueno etiber sala hemen ilearen laburpen sume bat egiteko mucha lucha mucha lucha ondoren egual de ko auzo plataformarekin egongo gara Jarallo Eta bukatzeko Paula Etorriko da gurekin, Guggenheimaren inguruan berbaiteko. <tose> Eta hasi baino aurretik gogoratzearren, bak Gernikako topaketa antifazista ditugula apiriak 22an gorde data Astra Gernikan. Goizean, mai ingurua, zer da fasismoa eta nola aurre egin. Euskal Herri Maian, Iñaki Gehilde San Bizante, pentsalari marxista, etorriko da, eskerraldea antifazistako kide bat, mugimendu sozialestako beste kide bat, eta iparre Euskal Herria antifasistako beste kide bat. Ordu bat, terrietan omenaldia kontsia harana gudariari, ordu herrietan Baskaria, Lauterrietan beste hitzaldi bat aziko dugu aktore internasionalekin, fasismoaren egoera Europan, azkapena, anti-imperialist front, plataforma antirepresiva de Barcelona, eta Dublin Republicans against fascismekin, eta bederatzietan kontzertuak, vomitando desperdizio, sabemuz papan, txandals, vandals eta bukatu arte gau elektronikoa. Bendiak eta destantekin, guzti hau askatasuna izea, boltze askapena eta bultxaren eskutik e, gordeataz egitarau e, potoloa. Bazkaria amare eurotan eta kontzertuak aurrez bost euro eta atean zazpi eurotan izango dira. Non erozileik ez? Zarrerak, eh, va, ospa tabernan Gernikan, betidondo tabernan Berneon, izuntzan Lekeition, txansornotxan, alabes de Gasteizen, suriza, iruñean, molotov, tabernar Bilbon, amets eta teguerri de Iguan, homilio torri, placarán. Zindan iralekua handiaren izua Laro gita librea Zure irratia Gure irratia Laro gita irratia ametxe egiten duen irratia Iaio naiz baina handiaren izua Goren nada mundua naiz baina zindan iralekua Hau guzti hoi? Estamos hoy de nuevo en el séptimo programa de Bulchaca, la radio de, de Bulcha R. Quimena. Eh, hoy tengo con, conmigo a dos compañeras, Caixo y Marta. Caixo. Caixo Aitor. Caixo. Compañeras de Bulcha. Eh, bueno, vamos a analizar un poquito lo que ha, lo que hemos tenido, por así decir, en el mes de, de marzo. Eh, vamos a empezar con la manifestación que tuvo lugar en las calles de Bilbo eh, contra la OTAN y la Unión Europea. Eh, bueno, ¿cómo valoráis esta, esta convocatoria, Marta? Sí. Ba, banik uste manifestazioa nahiko hongi guntzela, ez? Milak abal lagun edo elkartu ginen. Ba, imi da milatik gora, zaneko oso oso. Hori da, e, lanketa polita egin zen, eta, bueno, ia urte bat iran duen lanketa, ez? Zebe, prentxaurrena duela desient egin zen. Eta, gainera, baloratzeko pues, haga eh, geitu diren beste eragile guztiak ez. Eh, antolatzaietaz aparte, pues, eh, laguntza edo bezela geitu hainbeste ain ez. Gainera, ain ezberdiñak ere bai ez. Baina, así sí. se vio reflejado tamén, yo creo, en, en, en la propia manifestación, que había gente de, de diferentes organizaciones, o de, no, que igual no se movilizaban tan, tan a menudo, y que estaban un poco, pues, igual en Bilbo gente más cercana, que, que pues, que yo personalmente conocía, que llevaba tiempo sin ver, Y bueno, yo lo Marilla. lo lo valoro se positivamente y uh -huh. y eso y bueno, pues a ver más adelante que ah, sí, eso, más gente, ¿no? Hubo gente que también sorprendió que se sumara, que era estupendo. Y gente claro. que se descolgó como comité. <risa> <Sí, risa> pues, que... <risa> ¿Por qué? No lo sabemos. Bueno, si lo sabemos o no. No sabemos qué, qué mano oscura hay por ahí. Bueno, sí, bueno, hay bueno, hubo varias pero... organizaciones que, no? que sorprendieron que ah, que bien, estarían eh. en la movilización, bien. pero sí. para bien. O sea, que, uh -huh. que de eso es, esa es la apuesta un poco de, de Larry kimen también, ¿no? Sumar al, al mayor sí. número de gente posible contra el terrorismo de la OTAN y de la Unión Europea. Y y bueno, pues sí que es verdad que, que hay ciertas regulaciones que, que se les en falta, pero bueno, pues parece que no Bai, baina sí. hori berti gertatuko da, eh? Bye, bye, bye. Baina bai irudia dela en plano, azkenean ba eh kolektibo ezberdinei eta jende askori e, mm. e, e, asko daukala en plano orainen egoera eta bai e, asparru ezberdinetan, eh? Eta hori eh agerikoa izan zen. Pues hori gehitutako kolektibo guztietan eta gerturatu ginen e, Pertxo enak ikusita, ¿eh? Basauden txikiak, basauden eldua, basauden gazteak, eta auripolita da ikusteak, ¿eh? Kaleetan horrelako mugimenduetan. Eh, eso es, y recordar también que, que además de, del trabajo que se hizo en Bilbo y en Vizcaya, bueno, pues porque hubo también eh, tres autobuses de, de la zona de, de Gipuzkoa y de, y de Gasteiz, Y, y nada y que bueno, pues que habrá que, que intensificar en esos focos que en sus pueblos que se comenzó a trabajar pues para, para conseguir comités antiimperialistas o, o bueno, un trabajo antiimperialista en esos, en esos lugares eh, vale para cerrar este tema aparte de, de las pues de las nuevas convocatorias que, que vayan saliendo desde, desde esteriequimen eh, no, desde me refiero que desde elmen la parte de las convocatorias que van saliendo eh, también así por, por recordar Eh, bueno, pues que cabe también es más son más las organizaciones que se suman a, a esta denuncia. En este caso, bueno, pues no hay explícitamente un comentario a la Unión Europea, pero sí que bajo el lema Nátora en Guerra de Tabasakería, Capitalista, Guelditu, pues hay convocadas por el Movimiento Socialista, pues eh, diferentes movilizaciones en, entre el 31 y el 1 de, de abril. Vale, eh, continuamos. Eh, más cositas. Hayas de Dusto. Han llegado bueno Llegaron las callas de Deusto. De Están aquí, o sea… Uf, parecía que se hicieron hace nada y… y o sea, ¿Cómo huele el tiempo? Eso no? es. Y… Bueno, comentar no, no que… No exentas de polémica. No exenta de polémica, eso íbamos. El saseo, el saseillo. Y, bueno, pues eh, sabemos que… Como ya sabéis, eh, bueno pues eh, una plataforma, se ha creado una plataforma para denunciar el, el veto político en estas chotnas. Eh, han llevado a cabo una, una dinámica. Eh… Bueno, pues, ¿no? De… Propaganda, Y culminó con el fin de semana del 18, con diferentes actos. Y bueno, comentanos un poco, Aitor, tú que eres de la zona de gusto, comentanos un poco la afluencia de gente, como transcurre todo. Estuvo muy lleno. O sea, el que ha visitado su zona, ha visto en el arte. O sea, el que ha ido a la zona, se ha Eta gira oso ona, egia zan da. Oso guztora, jendea zegoen, ez petatu eta azkeneko zapatuan zapatu izasen Buma, baina azto honetan baintzat on, oso ondo, oso guztora. Giro ona, musika ona, bigunetan, zago, ondo. On, on, on. Huri, espero dena ez, azkenean. Bai, bai. Ez azkenean elkartzea eta nahizan bigun egon gertu, baina, bueno, giro egotea eta eta be beto politikoarekin bukatzen den edo edo beste zerbait hmm. sortu daitekeenez etorkizunean. Bai, bueno, hori ez dakigu oraindu baina Eso es que en definitiva que hay para, que hay espacio para todos y para mm -hmm. todas y, y más mm -hmm. en, en, pues, no, en modelos festivos que se, que se hacen llamar populares o que se quieren hacer abiertos, pues bueno, este tipo de de, de agresiones contra comparsas o contra Pues era guías concretos, pues no, no deberían desistir en estos en estos ambientes. Vale. Ni guste de mora aquí… En, o sea, están condenados a entenderse, ni guste de… Eta… Un artículo. Vendí que está aquí en ¿no? España. Sí, por no. Eso es. Con Jai a retzat, ¿eh? Tienes que n'en vale. entzaco, listo. Sí, además que, sí. Que, que se ve que hay, por ejemplo, en Bilbo, pues hay en, en, en comisiones de fiestas en las que se convive, y bueno, pues parece ser que, que de Gusto, mm. pues que ha querido ser especial en este concreto, pero bueno, esperemos que todo vaya... se reconduzca, y, y todo el mundo tenga su espacio, y bueno, pues si no, pues... Eh, desde esta radio, desde Bulchaca, también nos encontrarán siempre para denunciar esos vetos políticos, que, que para nada, estamos, vamos. Ópera. Vale, continuamos. Eh, Aitor, coméntanos un poquito eh, el tema de los desahucios que han ocurrido en… Pues creo que en el barrio sí, de San Francisco. Sí, en San Fran, en Dilvis… Sí, ha habido… Un poquito. Hay como una ola de repente de rabiosa por parte del ayuntamiento de, de su cierre a la Peña. No no la tencha, ¿eh? el ayuntamiento mismo. Con sí, la, con la propia con municipal. Con kit anti-Ocupa… Eh, sí, sí, sí, es, que es jarto presentándose ya en las casas eh, sin avisar y tocando la puerta para ospecer a la calle. Sin una orden. No la habría esa gustis ilegala, ¿eh? Gustis ilegala, va. Vale, mm. vale, vale. está aquí de te... Goitik, se atiende en prisa por gentrificar ese barrio y se están poniendo las pilas. Sí, al final enti entiendo también que igual no va ligado, ¿eh? Pero toda la obra que, pues que parece ser que, que se quiere construir ahí con la <risas> entrada de, de el, del tren de alta velocidad y, bueno, pues so, al final… Me imagino que es que es, un, es un terreno en el cual pues los especuladores y las especuladoras pues están por pues, no cejas sé pues, manos. Efectivamente, entonces bueno, pues eh, no como decía Baristo en alguna canción, pues eh, eh, no quiero pobres en mi ciudad y pues, hay que hay que eliminarlos de, de esa zona y mandarlos a otro tipo de barrios que pues que molestan menos por así decirlo según su punto de vista. Uh -huh. Vale, cuéntanos un poquito de todo. Bueno, pues consiguieron para arreglar algún Desocio Express guiño a guiño a todas las que querían hacer y pues, que están muy atentos desde, por ejemplo, el sindicato y diferentes colectivos de San Fran y Bilby ante cualquier agresión contra el pueblo. Pues bueno, pues estar ahí vigilantes y, y intentar parar esta locura especulativa con un bien imprescindible que es la vivienda. Vale, vale pasamos al tema laboral y eh, bueno ya sabemos que hay diferentes conflictos en, en bilbo ha estado un conflicto también durante este mes vizca e bus uh -huh. que bueno directamente afecta también a, a, a, a bilbo eh, en concreto vamos a hablar un poquito de la sanidad pública eh, continúa el problema eh, continúa el problema continúa la saturación de los hospitales y de los centros de salud eh, denuncian las compañeras de, del hospital de cruces y, basurto, ¿sí? y basurto, igual. que sobrecarga de trabajo y bueno parece ser que se, se anuncian nuevas movilizaciones Sí, es que hay barra, un par de movilizaciones, eso es un son dicho, pero sobre todo los comentarios de, de dirección del hospital, es, es brutal. Es, es que el Tal es como, si no podéis con la presión ya sabéis dónde está la puerta. Es bastante sangurachu de, de por vale. dónde quieren ir, de por buena sanidad, o sea, a predicarla a muerte. Te o sea. sí, averiró foco a Hartzell, la anguilla en ganes. Azkenean hor bai ikusi bar gula, e, osasun publikoan gertatzen ari dena, guri e, zuzenean eragina eraginadu kalaguregan, eta horreren mugitu garela ez? laguntza e, laguntza asko izin dugu eskeni, baina bai, bueno, honera e, torrezirenean, eta garrezketa gingeni honean, bai, komentatu zutela, ez? Bai, reklamazio horria jartea, ze, zinduena izan da... E, Pasioa, petatuak egotea, zuitxoiten, e, zitarik e, itzorduak hartzeko e, pila bat ilabete, zenola kontratua ematen diguten, eta eta hortan egili gaudela, ez? Osea, eta hori eskenezak egun laguntzarik honena, ze osasun publikoa porrotera balin badi joa edo kalitatezkoa ez bada, eta ezagoa izatenari, ba, gure osasunean eragina handia izango du, eta gure poltsikoetan, eta, eta esparru askoretan, hori, guazzen nire hori begiratzea, diegotea bai. manifestazioetan eta monibilizazioetara, bai. Eta horre aldegun granitoa edo, pues, eh, jartzea, eh? serretuz hau gurea da, eta kendu nahi dugut eskutik. Eta serretu eta molisat. <coughs> vale, pues desde aquí, eso, eh, mandamos un fuerte abrazo a, a todos los compañeros y compañeras del de Hospital de Cruces. Eh, Tambien que, bueno, estaremos pendientes de, de esas movilizaciones, por si hay que volver a a ponernos en contacto con, con ellas y, y tratar uh -huh. el tema. Y me gustaría quedarme con una con un, con un tuito, no sé cómo se llama ahora estas cosas que ponen en, en internet, que el día 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, estas compañeras de, del Hospital de Cruces colgaron, hay que recordar que fueron reprimidas por la Archaina durante este uh -huh. mes en una movilización por defender sus derechos laborales y colgaron una, la imagen de… de de los cipaios, cargando y sacándolas del Hospital de Basurto, y reclamando que eso también es 8 de marzo, que eso es 8 de marzo y no... Hori da, hori da, emakume langillei eragiten digut hiriena, eh? Hori da, eta bai argiutzuzetela gainera egindako elkarrizketan eta beste esparruetan ez dietela kasi horik egite. Eso es, bueno, pues estaremos en contacto con ellas y vemos vamos a ver cómo cómo evoluciona esta greba y a ver en qué queda todo eso vale eh, vamos a dar por finalidad el mes de marzo seguro que se nos olvida alguna cosita desde aquí recordar a, a oyentes y a eraguilles de bilbo que, bueno, que pues que cualquier problema que, que queráis que tratemos desde esta, desde esta radio pues eh, nos la vaisis llevar a través del email ver eh, o a través de las redes sociales y bueno pues que aquí tenéis un espacio abierto como decimos siempre para, para trazar todos estos temas. Y vamos a hablar un poquito ya de… Bueno, ¿Se olvida algo, Aitor, del mes sí, de marzo? Sí, bueno, bueno, ha habido en la manifestación a favor de Alfredo Cospido, enfrente del ¿Sí? Consul de Italia, nuestro ah, querido amigo y fotógrafo de Ecuador, de Ecuador Echea, ha sido identificado junto a otros compañeros. Uh -huh. Un fuerte abrazo y ánimo. Eso, es, esperamos uh -huh. que, no, que no vaya más y que, que no sea, no haya ninguna multa ni ningún tipo de, uh -huh. de problema legal. Eh, vale, pues eh, cerramos el mes de marzo y vamos a hablar un poquito sobre lo que nos viene, ¿vale? En abril tenemos, el 1 de abril en concreto, el, el Urturrena de, de, Rondoc. de Rondoco, del cual, bueno, pues es el gasteche de San Ignacio, para aquellas que no lo a conozcáis. Ausochea, Ausochea. Ausochea, <risa> acá tú. Moramos, y, moramos. y bueno, pues desde Bulcha pues, to eh, tomamos parte en, en ese gasteche también. Y ahí estaremos en los turnos. ¿Me cuenta un poquito, editor, qué, qué se tiene pensado para el Urturrena o qué… Sí, desde la mañana una Rivas Cari… Uh -huh. eh, Que si queréis saber bien el menú y demás, escribir al correo Rondoco y se eso, dará todos los detalles. Eh, luego una charanga con orquesta. Vale. Bingo musicatua. Y con la, con la charanga a terminar en Levante Plaza y ahí habrá bueno, como tres, tres DJs pinchando otro rato. Levante Plaza es la plaza de las callas, ¿no? Oiga. Oh, la salida del metro eso. Eso es, eso es. Vale. Vale, pues bueno ahí queda eso. Eh, podéis mirar en las redes sociales del Gasteche de, de Rondoco y tenéis toda la información. Uh -huh. y Vale, más cositas. Eh, ahora sí que queremos hablar de, bueno, desde Bulcha y otras organizaciones, Ascatas Unaisea, Bolche y Ascapena. Eh, hay convocada para el 22 de abril, abril. unas topaquetas antifascistas eh, con diferentes bueno, diferentes actividades. Eh, ahora nos comentará Aitor un poquito que, que está preparado. Eh, pero recordar eso, bueno, que por un lado que se va a invitar a las organizaciones en eh, al resto de organizaciones de Bilbo eh, a participar al debate que va a tener lugar a, a primera hora de la mañana, vamos, el primer acto, y que también eh, habrá opción a, a poder dormir para las organizaciones que quieran que quieran dormir, se pueden poner en contacto, ahora no recuerdo bien, pero bueno, en nuestras redes sociales de Bulcha está, está, sí, está, está, el, email, está el email. Y la, sí. Y o a la Bascari, no, no, no sé muy bien ahora si se puede quedar a dormir o a la Bascari, pero bueno, tenéis ahí toda la información en el… Bascari, Baskari, sí. Bascari, Eso es, dormir creo que está cogido para, la, vale. para los ponentes que vienen de dormir, fuera, eh, grupos de música, etc. Y luego va de sitio, pero dudo. Pero eso igual, es. Igual y suena a Bello, bueno, en principios es, en principios, eh, eh, eh, Bertan Bartartuko duten eh, Islarien Tzako, no, no, no, eta gero, eh, eh, badatos, ba, eragíez, eh, Berdiñak, eta, eh, pues, bai, barregitea, eta Kampoti, eta bai, entzako bai, dela. Vale, pues mira, vamos a ir a hacer una cosita, Aitor, si nos cuentas tú un poquito el, el programa, y luego Marta, nos comentas tú un poquito también, eh, o hablamos un poquito sobre, bueno, pues que de esta radio, pues, te valoró hacer un programa especial, mm. y bueno, mm. vamos hablando un poquito de eso, ¿vale? Dale, Aitor. Eh, tengo la lliguita al agua. Abril, 22 de mayo, ¿recuerda? Amarra tan así, Koda, Eh… Serta fascismo tan hola horreguín inguruan. Eh… Iñaki Gil, Samicente. Eh… Benchalí marxista. Esquerrali antifascista, coquí de Batxuc. Muy bien, se ha lo visto, coquí de Batxuc. Eh… Y, y parro, Esquerrico antifascista, aquí de Bat. Oye, que… Como dira, Solás Aldeán, principios. Vai. Pero… Bueno, coquí usted dut, eh, dana. Coquí de Bat, vai. vai. Luego igual, vai. Gror, tu va a territan, o yo tengo da… Conchirana, ritaren o menes. Vai. Vi, territan, Ama, reguloren, truque, cristo, menú, vengo da. Merkelao. Bueno, Merkeo… Vale. Cariaprecio… Vea, chitar, así que irá… El jaleillo. Concerto. Concerto. Concerto eh… De mano de… Vomitando desperdicios eh abemos papan, a.punkara.punkona eta chandalbands. Uh -huh. To concerto nos tenemos go da a pintxada. Sí, gawa gawa el electrónico. El electrónico, el pintxo electrónico, bai hori da. Bai, bendiak Vale, eh recordar que también que para estos conciertos eh, vamos a recordar los puntos de venta, ¿vale? Aquí en Bilbo tenemos eh, la Metz, la Metz Taberna uh -huh. en Bilby, y tenemos el, el Molotov también. Mhm. Uh -huh. Y el Tokiberri en Deusto. Y luego tenemos en Iruña el Zuriza, Alavedia en Gasteiz, Urcha en Sornocha, Isuncha en Lequicho, Betihondo en Bermeo y los pataverna en el propio Gernica donde donde hemos dicho que serán los... Los actos. Eh, vale, Marta, cuenta nos un poquito la, la idea que hai desde Bultxaka. Hori da, bai, aurreko hoia ja, eta neingenu lehenengo berezia eta orain japirilean egingo dugu bigarrena. Eta berezia izango da, bapiskat, e, e, e, jornada huen inguruan, eh? Zailburua da aurren ningunoko monografiko bat egitea eta gero, ba, doazen itzaldi, osa izlari ezberdinei, ba, elkarrizketatxo txikiak egitea. Pues eger, nikara ernikara daite, ez daitezkeen pertsona hauek bas fiskat aukera izateko hitzegin e, zenaren inguruan eta jakiteko eta bueno oso garrantzitsua iruditzen zaigulako bultzaki bultzatik eta bultzakatik horrelako e, topaketak eta, bai. eta elkartzeko e, aukerak Orduan, eh, bueno, posa proietzatuko dugu eta egingo dugu eh, berezibat, ez? Adi well. egon, sare sozialetan eta toki guztietan jarriko dugu saio guztiak bezala, <risa> vale. ez? Oina. Eta, bueno, espero dugu interesgarria izatea. Bai, <risa> sozala so, saldi <risa> naiko distendido, egingo dugu, ez? Igual, egingo dugu barriko eskita normalak y de repente Rusia sí, Rusia no. Qué bien está Rusia. China, China y China y China. Ordona ahí esa, a contrapi, vamos a ir a, a buscar la polémica. Bueno, lo importante es que al final, pues mira, se juntarán diferentes opiniones, diferentes eh, formas de ver de ver la realidad, pero bueno, al final con un objetivo común, ¿no? Que es la lucha contra uh -huh. contra el fascismo y, no, y reivindicar a Euskalerria como pues como nación antifascista, y, y bueno, veremos, habrá que estar atento a ese programa, y desde aquí ya te digo, os invitamos a todos y a todas, porque porque va a ser un poco un programa potente, y nada, vamos a ir terminando con, con pues, comentando sin más, el Urturrena de, de Bulcha, eh, por fin llega mayo, cuarto Urturrena de Bulcha, eh, 27 de mayo en el Gasteche Charri de Bilbo, en Recalde, y pues bueno… Pues todavía no es el momento de, de adelantar acontecimientos. Eh, las sorpresas. Las sorpresas se, se, darán, después de, <risa> se darán después de… Se darán después de este 22 de abril y de lo de, de lo que hay como caen guernica. Así que, bueno, ahora la apuesta, la posta de Bulcha es ese 22 de abril y, y a seguir dando caña, peña. Eh, no sé si, si nos queda alguna cosa en el tintero. Eh, vamos a hacer ya 20 minutitos, así que, por mi Dos. parte… Ondo, Rolando, ya. Vale, Ahí. pues nada, eh, vamos a dar paso a a las compañeras que, que tienen la entrevista y nada, y que avance este séptimo programa de Bulchaca. Y como nos gusta acabar desde aquí, J.K. y nos vemos en las calles. Venga, peña, mira, Esquer. Agur, agur. Agur. La eroguita más azpi y rati libre en entzuten Hemen dago zure lekua, hanearen isua. Jaion naiz Bueno, eta oraingoan e, gurekin daukagu arrate, arrate ongetorria, eskerrik asko. Hap, bai, behitu. E, arrate, e, Bilbon aurkestu berri den e, plataforma baten ordezkari gizatatu orgurera, eta plataforma hau otxailaren amabuztean aurkestu zen e, Bilboko egoaldea bizirik izenekoa. Mm -hmm. e, arrate, e, zertan datz plataforma hau zehazki? Bueno, ba, plataforma hau sortu dugu E, bilboko hegoaldean dauden zenbait auzoetan, bueno, esango ditut tausoak dira Irala, Errekalde, Larrazkitureta Mendibeto Laza eta Zurrigorri Peñascal, Artazugoiko Artazubekoa, Urizardorrea eta Sanaderean. Auzo hauetako auzo elkarteak, e, gaude plataforma Eta gero, e, metroko laugarren lerroaren aldeko plataforma eta autopista kanpora plataforma. Horreidea, sortu dugunok, e, plataforma, ori, bilboko hegoaldea bizirik, plataforma hau. Eta gero daukagu gure auzoetako zoetako, beste irurogeita mazei elkart eta eragilaren babesa. Orduan babesa bala daukan plataforma bat da. Zergatik sortu dugun edo ze... Bai, gurubek. ze aldarrikapen eh, jasotzen ditu plataforma honet. Bai, ba, sortu dugu ba, azkenean e, bertan gaudenak gara gure auzoetan e, e, normalean koinsitzen dugu ba, ekitaldi askotan, es, gure auzoen bizitzan aktiboki mm -hmm. parte hartzen dugun jendeak. Eta ikusten genuen, ba... E, banaka banaka joan, joaten ginela erakundeei e, atejoka gure aldarrikapenak e, eta e, eskatzeko eta gauzak eskatzeko eta esgenuela zer lortzen orduan bata besteari galdetzen genion tase modo zeuena eta zelandoa ta, gaizki ba, ez digute kasurik egiten eta zuek mm -hmm. ba, berdin gaude eta horrela bain berriz eta eskenea esan genuen bueno zerbait egin behar dugu ikustenari garelako banaka banaka ez dugula zer lortzen behar dugu ba e, fokoa ipine edo atentzioa deitu gure auzo egoerari buruz eta pizka bate helburu horrekin ba elkartu ginen plataforma honetan. Ados, eh e, eta zenbat bistan legutik gora bera jasotzen du e, zera plataforma edo sonalde honek, ez? Bai, ba eremu honetan guk kalkulatu dugu 70.000 bistan leinguru bizi garela. bueno, ez da gutxi, beraz indarra e, egiteko basarete batzuk, bai. ez? Bai, biztanle asko daukagu, ez? Ez da eremu txikia, ez? Eta, eta beharrak ere asko ditu. Eri. Zufozatzen dut, bai. E, ze aldarrikapen holan, e, imaginatzen ba, dituzuela horra aldarrikapen batuk historikoak direnak, ba, dibideze metroaren laugarren linea hori, edo Errekaldeko ezbidearena, baina e, zeintu que ze azki jasoten dituzue, edo zeintu que ez dakite lentasunen arabera dituzuen, edo bueno. Bai, bueno, esan dizuen bezala, azkenean, eh, Bilboko hegoaldea bizik bizirik plataformaren aldarrikapen nagusia da, egin eh, Foko aipintzea ez, eta gure gure hauzo e, elkarte ezberdinen e, beharrei erantzuna emotea, hori da e, lortu nahi duguna. E, zuk esan bezala daude e, bi aldarrikapen e, ahundiak edo potoloa diren, edira e, laugarren lerroa, mi, metroaren laugarren lerroa, horrezkatzen e, duguna da e, metroaren laugarren lerroa egitea, baina gainera egitea hasiera e, baten e, zeraman ibilbidearekin, ez e, errekalde mojua eta matiko. E, hori, dugun, e, uh -huh. hori da guk nahi dugun lerroa. Eta hori da aldarrikapen bat, bestea da autopista errekaldetik pasatzen den zaioz bidea e, alik eta lasterren kentzea, eman digute bueno... Bai, e, gainera hori esaldarrikapen horrek ditu urteak eta urteak. Bai, e, e, orain betetzen dira berroita sortzi urte eraiki zela. Uh -huh. Eta berroita sortzi urtetan ba, ausoko, ausoko jendea egon borrokan hori e, ba, kentzea. Eta enzuzaten. bertan jarraitzen du. Eta bertan jarraitzen du. 2006-an eken egon behar zen, E, ordurako agindu ziguten kenduko zutela, hori ba, San sarrera kendu zutenean joan behar zen errekaldekoa, baina dirugarabe gelditu zen eta hortze dago orduz geroztik, ez? Eta bueno, hori nahi dugu ba askartzea, proiektu hori, baina gero daude beste aldarrikapen batzuk, hausoko e, ausoko elkarte esberdinenak, ba direla sumeagoak Baina oso garrantzitsuak ere, salde eh? batek ditagoz, hau e, zoalto asko behar dutenak, e, daukatenak iriz garritasunara eta behar dituzteiko aioak edo rampaz, e, gainera piztan leria, nahiko Na, dago hori da, da. da. eta orduan hori ba, da behar handi bat, eta gero bueno ba daude mugi kortasu eh ere bai e, horrek eh auzo batzuk e, nahiko lukete ba, ota ipintzea beste batzuk beste irtenbide batzuen aldekoak dira bueno, ba, horre bebai nahi duguna da oso sauso ba, tokian tokiko irtenbideak bilatzea baina, ba, baina bueno es eh, argia dela hori beharra badagoela bai baina hori jesartzea auzo ulkarte berdinekin eta bueno adostea irtenbide batzuk orra eta gero gaite ikusten adibidez eskuntza eh ak ere zaharkiituak ditugula eta ari dela e, gutzitzen ba, orain arte genituen gauza batzuk ari garela galtzen adiz batzilergo aukerak gutxitzen ari dira gure osoetan eta horrek behartzen ditu ba, batzilergoa ikatzen nahi duten ikasleak mugia kanpora ikastera eta ez daukagu metrorik eta autobusak ere gutxi dira orduan, E, behar batzuk besteekin ba, ari dira bola handi bat bezala egiten gainera ezinbestekoak direnez direne harbitzuak eta gerus bai, ikusten... eh? eta geruzeta, balintza ukerragoetan ez eh? ikusten bai. Ba, egure hau zoetan, e, lortu izan dira gauzak historikoki borroka undiaren ondorioz. E, errekalde da, nik eien ezagutzen dudan, ni errekaldetik nator, eta hor, ba, bueno, e, egondira beti ba, ba, behar, beharrake asetzeko, e, egin behar izan da, mobilizazio asko. Eta ikusten ari gara, hori e, ba, hainbestela narekin lortutako zerbitzu e, asko galtzen ari garela. Osa, ez bakarrik ez dela, inbertzi egiten gure osoetan esgoazela aurrera, bezik eta genuena ere galtzen ari garela. Aduz. Eta udalak edo instituzioek honen aurrean zer? Ba, orain arte, ez dugu bueno, plataformaren bizitza oraindik laburra da, egin Ez dugu e, erantzuni jaso, sortu genuen, ez genuelako gure aldarrikapenetan, erantzuni jasotzen, eta momentuz ez dira gurekin harremanentan ipingi. Ez da momentua igual, e, daudelako ba, beste klabe batekin elekzioak datu, zauteskundeak laizter, eta igual daude horretan zentrauta, baina, bueno, ba ba ez dugu izan hori arteko bai vale. arrate e, oso kerrezbanago aurkezpena egin zen dutenean eh Amaia egindako ikerketa baten zenbait datu eh bueno, zen ituzten edo hitzalde bat edo bueno, ez daukate oso argi zer kontatu aldugu zure oso erroren bai, inguruan e, Amaia Bazigalupe soziologoa ba da e, ba, eus, e, unibertsitatean e, Euskal Herriko Unibertsitatean e, E, soziologia irakazten duena, eta, bueno, berake dauka e, aurkezpen oso interesgarri bat, eta erlazionatzen ditu, ba, bueno, osasun datu batzuk, ba, e, kode postalarekin, edo bizi e, bizi garen ere muekin. Eta, bueno, ba, e, asaleratu zituen, ba, eta erlazionatzen zituen datu batzuk, ez? Eta ikusten da, ba, bueno, non bizi zaren egin Osea, segun Etanoni Bisisaren, ba horrek eragina daukala osasunean, interesgarria iruditu sitzaigun e ekartzea eh pizka bat aur aurkezpen hori eh avia.intresgarribat selako e, gure plataformaren zergatia saltzeko, ehs. bai, beraz e, ori, e, batean, eh hori ikerketa berak egindako ikerketa batean, ehs, ikusten zala bizitokiaren arabera balia e, ba, ba, bideak eta ondorioak ere batzuk edo besteak direla. Bai. Eta gainera berak ekarri zituen datu guztiak e, publikoak dira, eta asko ziren e, udalak berak egindako diagnosi batetik ateratakoak. Uh -huh. Eberaz, udalak e, datu horiek ezagutzen ditu. Eta eh. gimadaki hori da. Hori da, bai. Hadoz, uh -huh. eta martxoaren ama sortian ere e, manifestazio bat egin duten, zela joan zen e, manifestazio hori? Ba, ondo joan e, gural ditzarra egin arren, ba, mila bat pertsona edo bildu ginen, eta bueno alde horretatik, ba, jendearen erantzunarekin posik, posik haude, bai. Zer, ondo. Eta etorkizunari begira ebadaukazue bestelako mobilizazio horik, edo e, nola antolatzen zareten, dinoten mendikere, es, posiak edagoen bai. e, zera bos gara hau, agian entzuleren batek, es, ba, da, zuen berri dauka, eta animatu daiteke. Ba, noski egingo ditugu aurrean ere, gure asmoa da, noizean behin, mobilizazio batekin Ba, gitzionez e, udaletzetik edo beste erakundetatik erantzun bat jaso arte behintzat eta e, ikusten dugun aurrikusita dukagun urrengoa da apireiaren hogeita iruan egingo dugu eh lengoan egin genuena e, auzoan bertan izan zen baina apirilaren 23an udaletzean bukatu nahi dugu. Vale, mm -hmm, ba? beraz, eh hemenik ere, ez? Ba, gonbidapena? Bai, sare e, sozialetan zabalduko dugu deialdia, baina printzipioz manifestaldi batean izango da, eh igande bada eta goiz ez eh egingo da. Hora e, ingoan, orduan, orduan, ordu tegia eta ibilbide zehatza, e, ba, argitaratuko ditugu zaren sozialen. Bale, e, zeintuk dira zuen zaren sozialen izenak badakizkizu? Ba, Facebooken e, aritzen gara, eta gero daukagu e, blog bat, ere da e, plataformaren izena bilboko goaldea bizirik dena jarraian, blog.blogspot e, e, horrein uh -huh. ez dakitze e, aski, bai. blogspot.com uste A dos Arrate ba, eskerrik asko torteagatik. Ez dakite zeo zer gehiago geitu nahiko zenukeen edo ba ez animatzea ausotar guztioi ba, parte hartzera, bai plataformaan nan interesatudorik badaude eta mobilizazio esberdinetan eta ea horrela ba presio pizka bat egitea lortzen e, dert, du. Ba, orduan hori antolatu gaitezen, ez? Eh? Onetan ere. Baia, mil esker Arrate. Zuei. Iaio naiz baina, zindan ira lekoa, handiaren ni... izua. Laro eta mazazpi, rati librea, entzuten ari zara. Yo... Hemen dago, zure lekoa. Iaio naiz baina, zindan ira lekoa, handiaren izua. Iaio naiz baina, zindan ira lekoa, handiaren izua. Dore nadamundua, Iaio naiz baina, zindan ira lekoa. Bueno, y ya tenemos aquí a Paula Aupa Paula. ¡Ay, soy Íñigo! Ya estaba de menos volver a estar aquí Sí, sí, ha llovido desde desde finales de bueno desde diciembre Sí Bueno, pues hoy tenemos un programa que nos llena de ilusión y alegría Porque hoy vamos a hablar del gran efecto Guggenheim, el famoso efecto Guggenheim Y es que qué bonito está Bilbo, ¿verdad, chavalada? Pues hoy vamos a hablar del culpable Oh, no, ya veremos que es el Museo Guggenheim de Bilbao, nada más y nada menos ¿Qué? Aunque a mí me gusta llamarlo Azkunanheim porque yo creo que la alhóndiga se le quedaba corta a la Azkuna. Pero bueno, eso ya eh, para gustos colores. Bueno, vamos a hablar un poco eh, del guenheim El Guggenheim eh, es parte de la franquicia Fundación Solomon Guggenheim. Eh, amigos, sí, es una franquicia como el Starbucks o como el McDonald's. Eso sí, no es un McDonald's cualquiera porque este lo inauguró en 1997, nada más y nada menos que el rey Juan Carlos I de Bourbon, que por cierto se cargó a su hermano, <ríe> nunca me cansaré de repetirlo. Bueno, nuestro Yes Larry favorito, ¿no? Eh, por cierto, intento de magnicidio incluido ya que el comando Catu intentó, por desgracia sin éxito, cargarse al rey eh, y bueno… Terminaron cargándose a un cipallo por ahí y tal, pero bueno, el caso es que el rey por ahí anda. Eh, eh, al lío, que, que, que bonito que está Bilbo, ¿verdad? Porque claro, tenemos al Guggen, un edificio único en el mundo, ¿verdad? Bueno, pues no. De único no tiene nada, ¿verdad, Paula? a ver único será por edificios bonitos y modernos en, en todas las ciudades de, de este mundo no quiero decir a, lo que lo que importa yo creo que es dónde vamos a ir al lío y lo vas a contar yo creo que tú muy bien ahí que él tienes a pie de, de calle todo el rato es eh, el mensaje que nos dan sobre lo que es el edificio en chino sí, porque como ya hemos contado en otros programas el arte moderno un arte contemporáneo Eh, dice más de, de lo que hay detrás que de la obra en sí, no es el discurso que nos venden sobre sobre las obras. Y yo creo que está muy ligado también no solo al Guggen, sino a muchos museos de arte de arte contemporáneo ¿no? en, el, en ciudades de todo el mundo. Exacto, exacto, porque al final es a lo que vamos. no Nos han vendido el Guggenheim como un edificio único y muy arraigado a Bilbo, como si hubiera nacido de Bilbo, y no es verdad, la verdad es que hay multitud de edificios como como el Guggenheim, de hecho Frank Gehry lo único que hace es repetir un poco la misma fórmula y por poner ejemplos, ¿eh? tenemos el Museo de Arte de Weisman en Melépolis, el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles, el edificio Peter Belewis en Cleveland o cuase, casi cualquier otro edificio eh, proyectado por Frank Gehry desde 1990 nos vale. Y es que se siguen haciendo obras muy parecidas después del Guggenheim también. O sea, ya las había antes y se siguen haciendo. Al final... Bueno, de hecho, eh, perdón que te interrumpa sin ir más lejos, hay otro edificio también de Frangueri que es las bodegas de, Mar... de Marqués de Rizcal. O sea, no eh, eh, sí, sí, hay exacto. Hay un Frangueri en, en Bilbo, sino que cerquita, unos kilómetros, ahí tenemos también esta bodega. Sí, sí, y en Araba tenemos otros Sí, sí, ten tenemos multitud. Hay es... varios, sí, sí, eso es. Claro, y al final es que nos han vendido... El Wungen como una construcción que entiende perfectamente el espíritu de Bilbo, que sus eh, superficies alabeadas de titanio refleja, literal y metafóricamente, el significado de una ciudad turbulenta, bla, bla, bla, bla, bla, milongas, milongas. Porque lo cierto es que el proyecto de Gary no tiene nada de único y mucho menos de íntimo e inseparable de Bilbo, o sea, volvemos a decir, Gary lleva 30 años haciendo lo mismo, bueno... Lo mismo, eh, básicamente lo hace su programa informático, el Katia O sea, que tampoco es que lo haga él, ¿no? El tío mete, llamará a sus becarios, que le hacen unos, unos bocetillos El tío lo mete en programa, ta, ta, ta O sea, bueno, es un poco lo de siempre Lo que siempre venimos a hablar de los grandes artistas, ¿no? Y tampoco es que nos quejemos con que hay un estilo definido en Frangueri O sea, que no tiene nada de malo tener un estilo Gaudí tenía un estilo muy definido, y nosotros sabemos identificar un Gaudí, pero claro, es que no tiene nada que ver la obra de Gaudí en León con la obra de Gaudí en Cataluña, aunque compartan elementos que nos permitan identificar, ¿no? Eh, lo malo de Geric que es que todas sus obras son iguales estén donde estén, y este es el primer punto que nos desmonta el mito del efecto Guggenheim, porque el Guggenheim no es una construcción que nace desde Bilbo, ¿no?, y que el arquitecto canadiense interpreta las particularidades características del bocho, ni mucho menos. El cubo otro gay. Ya está. Y si tuviera patas podría levantarse e irse a Sagüira, a Pyongyang o, o a donde le apeteciera que el edificio seguiría siendo exactamente el mismo. Y es que si entendemos el objeto arquitectónico como objeto artístico Tiene sentido eh, pensar que igual es importante adquirir una pieza de firma, ¿no? Y esto es lo que hace el ayuntamiento con Geri, con isaki con Foster y con nuestro querido y bienamado Calatrava, Calatrava Pesetero. Dicho esto, todos los ayuntamientos, de hecho, repiten esta fórmula, ¿eh? O sea, como tú has dicho, Paula, esto se repite eh, en todos los eh, ayuntamientos que tengan un alcalde pretencioso digamos, ¿no? Sí, claro, o sea, es verdad que, mira, yo, por ejemplo, eh, esto te lo dejo a ti, el el estilo Gery o el que sea, ¿no? Nos puede gustar más o menos. Yo creo que, a ver, es cierto que, que bueno, que a lo mejor no Vistosa es, es un edificio vistoso, no es, no sé, no sé cómo decirte así a simple vista. Llama la atención la arquitectura de, de Gery, pero yo creo que el problema principal, ¿no? En lo que a mí sí me gustaría mucho centrarme es en cómo, en esa idea que están metida que no sé por qué, o sea, es como cuando hablan para tontos, ¿no? El politiqueo este que parece que están hablando de una sociedad nepta que no se está dando cuenta de, de la realidad de las cosas y es básicamente el, el la insistencia de esto significa Bilbao esto es así porque es Bilbao cuando si te das cuenta hay tantos edificios iguales que, que de Bilbao no tiene nada yo creo que a mí me, lo que yo creo que más me interpela de todos estos discursos es eso de estás hablando a una ciudad a una ciudadanía eh, engañándola no de alguna manera cuando es un sitio en el que se está guardando el patrimonio artístico de que bueno, de hecho yo creo que hablaremos después porque no sé si tiene mucho que ver lo que hay dentro del de, del Wohenheim con Bilbao, pero es más eso, no no está interpelando a, a los de las bilbaínas, entonces yo creo que va voy a ir más por ahí, pero bueno, sí, eh, efectivamente lo que lo que estás diciendo, sí, sí, sí. Sí, exacto. Ahora vamos a ir desmontando un poquito qué si lo que no dice el Wogenheim sobre nosotros. Bueno, vamos a empezar hablando pues de lo importante, ¿no? Del dinero. Al final, un edificio de estos, como todos imaginaréis, no es nada barato, ¿no? y de hecho el proyecto, cuando se planteó, levantó muchas críticas, sobre todo en el mundo de la cultura, esto hay que decirlo. ¿eh? Ahora parece que a todo el mundo está encantado y tal, pero al principio esto levantó muchas ampollas porque todo el dinero salió del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, que se gastó 11.300 millones de pesetas de la época. Eh, de hecho, al Guggenheim se le conocía como el edificio de los 100 millones de dólares. Y claro, ¿por qué se quejaba la gente? Porque al final, si tú coges el dinero del Departamento de Cultura y desvías toda esta cantidad para el Guggenheim, otros proyectos se van a quedar huérfanos. Y al final, todo esto va de esto, ¿eh? de cómo una cáscara enorme que es el Guggenheim va haciendo que toda la actividad cultural se vaya desertificando en Bilbo. Porque eh, además, eh, si nos ponemos exquisitos, también va, eh, hay que decir que el Wenging tampoco se mantiene a sí mismo solo, porque la inversión es muy superior a los 100 millones de dólares. De hecho, no se sabe cuánto dinero se llegó a invertir no eh, en esto, pero se, bueno por encima de los 1.000 millones de dólares, seguro. Y, y bueno, insistimos en la palabra inversión, no porque el PNV siempre ha... ha ha metido la pasta pensando en sacarle rédito después ¿no? y por qué hablamos de una gran inversión y que no sólo nos quedamos en el Guggenheim pues porque también está el Palacio Euskalduna con otros 100 millones pero esta vez de euros todas las infraestructuras que ha ido construyendo Bilbao Ría 2000 desde su fundación en 1992 la regeneración de Iván Davarra la limpieza de la Ría el tranvía Los puentes Pedro Arrupe Y como no, el de nuestro querido Y bien amado Calatrava, Calatrava eh, También están Obras de Isosaki, Peli, Moneo sisa Y muchos más que han venido aquí A dejar su impronta ¿no? eh, bueno, Que bueno, es ya, ya por meter ahí La puya de, Cala, que la, que de Calatrava Que una arquitectura también que podríamos decir vistosa Pero es que el problema es que ni siquiera funciona Porque vas por el puente de Subisun y, y, y te caes, o sea que han tenido que poner una alfombra Ahí, ¿no? Me, me suena a mí que había Ahí también problemas como siempre que si, no es una gotera, que si no tal o sea, ya que sí no sí, sé, no sí, sí, sí. que se pueda andar por ahí ¿no? es que otra característica de estos grandes edificios y grandes contenedores ¿no? eh, suele ser precisamente que son muy caros de mantener y son muy fáciles de, de romper, o sea, eh, tienen un mantenimiento muy caro, pero es que además fallan mucho Y de esto precisamente sabe mucho nuestro querido y bienamado Calatrava, eh, pesetero, que que de hecho es que a Calatrava hay que hacerle un día un, un programa especial porque el tío es un auténtico pibe chorro, ¿eh? es un auténtico sí, ¿no? gángster de la arquitectura, este hay que decirlo, bueno todos en general, todos estos grandes arquitectos que tienen una firma y tal son un poco gángsters, ¿eh? pero bueno. Eh, lo, de, lo de lo de Calatrava, la verdad es que A mí me da miedo acercarme a un edificio de, de, de ese señor Porque lo mismo se te cae encima o sea, que... Eso es, eso es Bueno, al final, eh, ¿qué es lo que pasa con el Wengheim? Que se nos ha vendido muy mal Porque yo sí que creo que representa a Bilbo Pero no el cambio de Bilbo que ellos quieren ver Sino el cambio a peor Que ha, ido, que ha ido sufriendo Bilbo, el cambio a la precariedad, ¿no? Y al final es que nosotros somos mucho más pobres que en 1999. Esto es así, lo cojas por donde lo cojas. Y eso sí, ellos son bastante más ricos, ¿no? Porque es que al final aquí parece que hasta el olor de la ría ha cambiado por culpa del Wenging. Pero no, es que... Además, Frank Gehry ya recibía premios por lo que hace mucho antes de... de O sea, 10 años antes de, de construir el Guggenheim o de plantear el Guggenheim, estaba recibiendo de alguna manera el que es como el Oscar o el premio Nobel de la arquitectura, ¿no? En el 87, por hacer exactamente lo mismo que hizo en el Guggenheim. Pero bueno, es que a Mel Gibson también le dieron el Oscar a mejor actor y Obama tiene un premio Nobel de la paz que supongo que guarda entre su colección de arte robado, oro robado y armas, ¿no? El caso es que se nos ha vendido la historia de Gary con el helicóptero mirando a Bilbo y diciendo ahí ahí es el sitio, ¿no? Como si fuera algo mágico, como si fuera una especie de flechazo que Gary ha tenido con Bilbo y con la ubicación del edificio, y no. Es que donde está el Google se podría poner cualquier otra cosa y el éxito hubiera sido similar. Porque eh, al final eh, toda esta hondurante y resplandeciente construcción de Bilbo no es más que un anuncio. Aquí lo que importa es vender. Esto es un poco lo que algunos llaman la la arquitectura del espectáculo que ¿no? la arquitectura del espectáculo cuál es al final pues la arquitectura de las vegas y es que en un mundo dominado por la comunicación y la hiperrealidad pues los edificios se convierten en un anuncio de sí mismos no hay lo que hay que hacer es venderlos y la diferencia que yo veo con las vegas y el guguenheim es que por lo menos las vegas es honesta en su mentira ¿no? no engaña a nadie tú ves ahí la torre eiffel y sabes que no es la torre eiffel sabes que es cartón pluma sin embargo el guguenheim parece que sí que nos está engañando Y de hecho yo creo que esta es la pena y el fracaso eh, del Guggenheim. Y, y ahora me explico, ¿no? Porque al, a pesar de que, de que el partido nos vende esto como un éxito, lo cierto es que es todo atrecho. ¿Y por qué digo esto? Pues porque el Guggenheim podría haber influido positivamente en el campo cultural y artístico de la ciudad. Que de hecho esta ciudad ha tenido muchas épocas doradas, ¿no? Desde los cabarets en Bilbao la Vieja, con el champán de Bilbo y tal, hasta la efervescencia del punk hace bien poquito, ¿no? ¿Pero qué es lo que pasa? Que yo creo que el Guggenheim representa ese otro cambio que decía eh, hacia la precariedad, hacia la pérdida adquisitiva, que va de hecho de la mano con la pérdida de capacidad cultural y de capital cultural de los habitantes. O sea, al final es el cambio de la artesanía por programas y algoritmos que han hecho posible que se realice el Guggenheim, pero que me imagino que son los mismos que permiten que Amazon funcione como funcione. Y es que al final aquí no solo se nos vende el Guggenheim, ¿eh? se empaqueta, se envasa y se vende nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Y ese es el primer paso para que esta cultura desaparezca. Porque nos quieren disecar para ponernos en una vitrina y exponernos así sin que molestemos demasiado al visitante. Que esto también es algo que se repite mucho en museos, de lo ancho y largo del planeta, ¿no, Paula? Totalmente, de hecho, eh, porque, bueno... Al final yo creo que cuando cuando haces esto con tu cultural cultura eh, es, va a ser luego muy difícil reconstruir tu pasado histórico y cultural, ¿no? No tenemos nada por donde agarrar, no tenemos esos referentes que reivindicamos aquí mucho. Hay que tener cuidado con cómo se trafican, ¿no? Y hablo eh, de, de, con este verbo traficar porque creo que al final acaba convirtiéndose en eso, un tráfico de bienes culturales y artísticos donde da igual si se pierde toda una historia. Entonces, es peligroso y, y yo creo que no, a veces no nos damos cuenta de, de o sea, La vida en general lo están haciendo, ¿no? pero con el arte también Y eso es parte de nuestra historia, de nuestro legado no cultural, y nuestro patrimonio y, y para poder construir nuestros discursos y saber de dónde venimos Exacto, exacto, porque al final estamos hablando de asimilación pura y dura ¿no? o sea, no Nos dejamos absorber tata, y al final terminamos desapareciendo Para... Es un robo también identitario de alguna manera. Exacto, exacto. Y, y es, bueno, es un, es un robo además para, para venderte, ¿no? Lo que pasa es que además claro. se nos vende barato. Se, se nos vende barato y es aquí donde sí. digo que hemos perdido una oportunidad de que el Guggenheim tuviera un impacto positivo en cuanto a capital cultural se refiere. Porque mira, algo que nos pasa a los estudiantes de Bellas Artes, ¿verdad? Eh, es que cuando empezamos a estudiar Bellas Artes La gente te pregunta ¿De qué vas a vivir? ¿Te vas a morir de hambre? Y tal Bueno, pues mira Una de las salidas que tiene Bellas Artes Esto para que lo sepan nuestros oyentes eh, Puede ser ser orientador educaceo, o educador en un museo Esto no solo es una oportunidad laboral para los estudiantes de Bellas Artes, sino que hubiera sido una oportunidad para toda la ciudad. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, por ejemplo, los casteches podrían hacer excursiones continuamente para que nuestros chavales y chavalas pudieran absorber todo ese capital cultural que vendemos al visitante. Porque al final eh, es todo pal de fuera, pero, pero nada pal de casa. ¿Y qué es lo que ha pasado en el Wöhenheim? Que en esto tampoco se diferencia en absoluto, de ningún museo grande ¿no? que tengamos por ahí, pues que se ha convertido en el museo de la precariedad y de las subcontratas. Dicho esto, felicitar desde aquí a las trabajadoras de la limpieza, ¿no? que han conseguido, después de casi 300 días de huelga, un aumento salarial y otras mejoras que demandaban. Sorionac desde aquí, y bueno, como veis, como siempre, la lucha es el único camino. Pero bueno, también hay que decir que otros trabajadores que se han enfrentado al Wohenheim ¿no? y, y a sus pésimas condiciones han corrido mucha peor suerte. Y es que de hecho a todos a todos y cada uno de los orientadores y educadores del Wohenheim que hicieron huelga, se les despidió. Bueno, se les despidió por pedir cosas tan disparatadas como cobrar más de 5 pavos la hora, no tener en cuenta que la entrada del Wohenheim cuesta... Eh, 15 euros, o sea, significa que un currela del Google, ni currando tres horas seguidas, o sea, ni, cu ni currando tres horas, eh, podría permitirse pagar la entrada, ¿no? Que me parece como alucinante. Pero es que además tampoco cobraban festivos, no cobraban horas extra y por supuesto todos los contratos eran temporales. De hecho, ni siquiera les daban los catálogos para las exposiciones, que esto me parece eh, especialmente sangrante, ¿no? Eh, tenían les decían que se los compraran ellos que estos catálogos suelen valer pasta de, de hecho suele ser la típica cosa que compra los pijos ¿no? y, y tal porque suelen ser bastante... sí sí sí suelen sers Suel sí. los catálogos suelen ser muy caros ¿eh? o sea cuando cuando veis a, a casa de alguien y tenga su biblioteca llena de catálogos de exposiciones etc ese tío tiene dinero que lo sepáis sí, sí. bueno a menos que te, te pueda gustar una mucho y ahorras ahí y dentro de tu precariedad ahí para poder conseguirte compra el catálogo en bueno, a lo mejor una exclusión que te gusta mucho, pero vamos, un libro podríamos decir ya un poco pues de lujo. De lujo, de lujo, ciudad. sí, sí, son artículos mm. de lujo, sin duda. Artículos alguna. de lujo. Bueno, pues el caso es que tú tienes que orientar al guía, ¿no? ¿Y, te, ¿Y qué te da a ti el museo? Pues lo mismo que le da al visitante, el contenido de la audioguía. ¿Qué quiere decir esto? Que, que los trabajadores del museo tenían que investigar y estudiar por su cuenta en su casa Horas que, por supuesto, tampoco nadie les pagaba, ¿no? O sea, bueno... Pues como es que, bueno, también, todo, Todos los contenidos de las audioguías suelen ser bastante precarios también, quiero decir, exacto. no te creas que se lo ocurran demasiado ni te cuentan, ni contrastan información, y bueno, es muy basiquito todo, ¿no? Exacto, o sea, exacto. Que bueno, sí, que sí. está bien para, como también consumimos arte, como si consuméramos aquí, yo que sé, Gominolas, eh, pues al final la gente parece que también mucho quiere ir al museo para decir, ya he ido, pero luego en el fondo tampoco le interesa demasiado lo que ve, entonces está esto para ese tipo, yo creo que de público también, de Eh, hacerse la foto y nos vamos Entonces, claro eh, Pues bueno, el contenido es un poco Pobre, diría yo también Sí, es lo que tú has dicho, ¿eh? es para consumo rápido Exacto, es para consumo rápido Entonces, uh -huh. caro si tú lo que pretendes Es profundizar un poquito en el contenido de ETC, pues Pues pues mal, o sea, lo te, te lo está poniendo Difícil el propio museo ¿no? que, que debería ser el primer interesado En difundir la cultura ETC y enganchar desde ahí a la gente Desde la amor Claro, y sobre... Y sobre todo cuando estás teniendo, eh, pues esos orientadores o educadores, ¿no? Que es verdad, es que esa es gente es que es externa al museo, ¿no? Está contratada por el museo, es gente que viene de subcontratas y con esto aprovecho y digo que prácticamente todos los museos, no solamente a nivel Euskal Herria, España, lo que sea, todos eh, los trabajadores y trabajadoras suelen ser de subcontratas, vigilantes de sala, educadores, eh, trabajadoras de la limpieza... Su contrata todo y eh, cobrando evidentemente una miseria eh, con unas condiciones eh, que dejan mucho que desear y así se sustenta porque muchos de los trabajadores y trabajadoras de los museos que tenemos algo obviamente como trabajadores del museo pues es eh, gente que a lo mejor ha entrado por un concurso público eh, que pertenece eh, al estado o de, de justo de la propiedad privada del museo pero vienen de tener unas carreras larguísimas eh, donde bueno se eh, Pues eso, no, me hablando de sobre todo restauradores conservadores, etcétera. Pero los que luego también están sufriendo de alguna manera, que no digo que no sea importante su labor, evidentemente se necesitan, ¿no? Pero eh, igual de importante también es que el museo se mantenga eh, limpio, las salas estén cuidadas y todas las personas pues eh viven una situación laboral muy muy jodida. Sí, sí, sí, sí, y desde aquí ya te digo, hemos empezado felicitando a las trabajadoras de la limpieza. Pero sí, sí, de, desde luego seguro o sea, que les queda mucho todavía para tener unas condiciones. Y eh. esto pasa también en el Prado, pasan en Reina Sofía, pasan en Pisen, pasan en muchos museos mmm, que conoce todo el mundo. Y y vamos, es que se puede además decir hasta los nombres de las subcontratas que son bastante pavosos. O sea, ninguno pertenece como tal al museo. Exacto, exacto. No son contratados por el museo. Claro, bueno, pues que, que... Volviendo un poquito al tema, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con todos estos trabajadores que eran 18 en total orientadores y educadores del museo? Pues bueno, pues que después de demandar... Eh, pues este tipo de demandas tan descabelladas que, que tienen los rojos, ¿no? Como cobrar el salario mínimo, que se les paguen las horas extras y tal, pues evidentemente a toda esta caterva de rojos se les echó a la puta calle y... Garbiñe Úrtico Echea, responsable de derecho, de recursos humanos, eh, ¿cómo solventa la situación? Contratando a tres trabajadores. Es decir, se van 18 y entran tres. Obviamente, estos tres trabajadores no pueden sacar adelante el trabajo que sacaban los 18. O sea, bueno Para que os hagáis una idea, antes solo para los grupos escolares que vienen entre semanas se necesitaban a seis trabajadores. O sea, el doble de los que hay. no ¿Esto en qué se traduce? Pues que tu hijo se queda sin educadora o tu hija se queda sin orientador. Es decir, que para ellos no hay inversión, para ti no hay inversión, para nosotros no hay inversión. Y claro, al final eh, es que los responsables políticos nos han intentado vender con mil metáforas eh, que el buen jim es algo que no es, ¿no? Y... ¿Qué es, o sea, con qué tiene que ver el Wenging, sobre todo? Pues con un pelotazo urbanístico y con una operación de mercado, que es la que de verdad apoya y sujeta todo este edificio. Y es que todo esto, ¿eh? este, este gran edificio, como tú decías antes, que brilla y es muy espectacular, y a todos nos encantan los edificios grandes y que brillan, bueno, las cosas que brillan en general nos encantan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que brillan tanto que, no, que, nos, que nos nublan la visión, al parecer, ¿no? Porque al final eh, todo este museo hubiera sido más defendible si ya simplemente el edificio, por ejemplo, hubiera estado más pensado como eh, para exposiciones de arte. Porque en realidad en mi opinión tampoco la arquitectura eh, está muy bien, ¿no? O sea, el Wengen de Nueva York, el que no he ido, pero bueno, que sepáis todos los pobrecitos, los que seáis pobrecitos como yo que podéis visitar casi todos los museos del mundo eh, online, tienen una versión online, sobre todo a partir de la pandemia, eh, se pueden visitar museos y galerías de todo el mundo, y tú, el, el Museo Guggenheim de Nueva York, la arquitectura yo creo que facilita mucho más el recorrido eh, por las obras, etc. ¿eh? Claro, esto me recuerda a un, a un libro que recomiendo desde aquí, de Humberto Eco, que se llama El Museo, que le da vueltas a la idea del museo, pero bueno, No quiero entrar eh, demasiado en esto porque en el Guggenheim lo importante no era que tú supiera, pudieras disfrutar de las obras, ¿no? Aquí, lo importante es el parné, la viruta, la guita. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a un tercer Guggenheim, que es el de Urdaibay. Y es que en Urdaibay se quiere extender el proyecto del Guggenheim hasta la Reserva Protegida de la Biosfera, ¿no? Y esto no es nuevo, ¿eh? es un plan que lleva muchos años encima de la mesa, y que en los presupuestos de este año 2023 cuenta con 80 millones de euros puestos encima de la mesa entre Tito Urcullu y Perro Sánchez, el peor. Y es que aquí hay una doble trampa, además. Es que es un proyecto ilegal. Pero como todos sabemos, pues echa la ley, echa la trampa. Así que yo llamo a mi compadre, el Perro Sánchez, y digo, oye, hermano, Cámbiame esto de aquí, tío, que yo quiero que Urdaiba sea el magaluz de la cultura, eh, chacho, tío, y no se puede con esta ley. Y el perro Sánchez, que es un tío legal. Pues me lo cambia igual voilà. a, así, a lo pibe chorro, tenemos partido, ¿eh? ¿O no, Paula? Bueno, y es que esto no solamente es que quiero decir, muchas veces como pongo ejemplos de otros lugares porque lo tú oyes esto y dices, no puede ser, o sea, es, es, es, es como se puede hacer semejante barbaridad al medio ambiente. Y lo mismo está pasando que en Doñana, en que la Junta de Andalucía la es la que quiere destrozar para hacer campos de golf O sea, no me jodas, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué es esto? Nos estamos cargando nuestro planeta ya también eh, y nos va suda, ¿sabes? O sea, es tremendo. Sí, sí, sí, porque esto va de dinero. O sea, esta gente es capaz claro, de, de cargarse el planeta entero antes de reconocer que estaban equivocados. ¿eh? Esto, mm. tenerlo claro, esta gente son verdaderos psicópatas, yo así, así de claro es como lo pienso. ¿Y qué tiene esto de peligroso? Eh, porque, como he dicho antes, lo, eh, el éxito del museo no depende del museo en sí, no depende del Guggenheim en sí, sino depende de que para que el museo sea un éxito hay que transformar profundamente todo el entorno y permitir actividades que antes no estaban permitidas. Y no estaban permitidas precisamente porque sería una catástrofe medioambiental. Pero, como, como bien decía Paula ¿no? eh, Urcullu, eh, amante de la tierra que le vio nacer... Pues lo que quiere es reducir el área protegida. Y si antes se había protegido 100 metros desde la costa, el PNV ha pedido que ese área se reduzca al 80%. Y seguramente, cuando eh, estamos en época de elecciones, etc., el perro Sánchez, el peor, le concederá este este permiso. Entonces, ¿esto en qué se traduce? En que solo van a estar protegidos 20 metros de costa. 20 metros de costa. Y esto... ...aparte de que terminará convirtiendo... ...seguramente Urdaibay... ...en un desierto... ...también va a convertir lo que es Vizcaya... ...en un desierto cultural... ...porque esto es lo que decimos... ...esto se trata de coger, empaquetarte... ...y, y a ti, ¿no?... Y, ...y disecarte... ...y exponerte... ...y cuando esto pase... ...el Guggenheim se irá... ...porque la Fundación Solomon Guggenheim... solo alquila el edificio... ...cuando no le interesa alquilar el edificio... ...de hecho... ...creo que en el 2014 renovaron el contrato... ...por 20 años pero cuando cuando no les interese cuando esto se aquí ya no haya nada que ver porque no tengamos nada especial que que, que enseñar, pues algún enjito de todas estas grandes empresas se irán como los turistas. Y al final a mí que me da pena pues que este genocidio cultural se llegue a cabo en Urdaibai, en Busturialdean en general, ¿no? Porque al final yo Bilbao, ya me lo ya me lo ya estamos viendo, ¿no? Que que es con que se está convirtiendo, ¿no? que es una ciudad de escaparates sin ningún tipo de personalidad, cada vez menos, vamos. Pero bueno, es que ya que nos dice que en este entorno que podemos decir más salvaje ¿no? y, y, y al final que pongan en una vitrina nuestra idiosincrasia, pues a mí eh, me apena profundamente. Y esto es algo que también se repite en todos los museos. ¿no? Sí, eso es. De hecho, bueno, pues lo que hablábamos un poco también... A mí me gustaría recalcar eso, ¿no? Que al final, ese efecto Guggenheim, que también lo podemos trasladar a, por ejemplo, el efecto Pompidou en Málaga, o el Musaque en León, o el Reina Sofía, el nuevo edificio, el Reina Sofía, también mmm, para albergar arte contemporáneo, las fundaciones Joan Miró, todos estos tipos de museos que normalmente son, además, como edificios modernos, o sea, con unas construcciones que no estamos tan acostumbrados a ver, eh, eh, eh, se está repitiendo, pues, bueno, incluso en la Tate Modern en Londres, ¿no?, eh, De alguna manera para, para atraer el turismo, ¿no? O lo que estábamos hablando de, del visitante, ¿no? Le se lo vendemos al visitante. Pero es que ¿quién es ese visitante? ¿Quién es ese turista? Porque yo si, yo creo que no es casualidad que solo lo piense yo cuando pienso en ese turista que va a venir a al Google o en otros museos de arte contemporáneo o lo que sea que hagan para atraer turismo. Veo a un turista blanco eh, del norte de Europa, eh, occidental, con nivel adquisitivo alto, Y al final, eh, ¿quién es el que realmente debe estar interpelado en los museos de sus ciudades? Yo creo que en este caso son los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad. De hecho, hay un ejemplo clarísimo, que voy a abrir un poco un melón, pero me indigna mucho y siempre lo diré, que es el British Museum, que además, bueno, no es a lo mejor el edificio más moderno, pero sí, pero que también quiere dar un discurso de un edificio neoclásico, ¿no? como muy haciéndose guiño a nuestra cultura... El, el nacimiento de nuestra cultura eh, desde el arte griego, etcétera, todo esto, pero dentro de lo que hay es obras eh, robadas de, sobre todo, eh, África, Latinoamérica, eh, bueno, pues todos esos sitios que están, de alguna manera, pues, bueno, dominados por, sobre todo, la colonia inglesa, que es la que, como siempre, ha sido la más grande, ¿no?, y la que más ha robado, ahí ha sido albergado todo en ese museo, ¿no? Entonces... Eh, Aquí lo, lo que lo que me parecía importante, sobre todo de reivindicar, es eso, ¿no? Nos está interpelando lo que está dentro del Guggenheim o lo que es el Guggenheim a, a, a los bilbaínos y bilbaínas. Y, y yo te digo, no solo el Guggenheim, yéndonos en un ejemplo también que tenemos en Bilbao, llevándomelo al género, que ya sabes que es un poco así lo mío. Sí. El Museo de Bellas Artes de Bilbao eh, no expone a mujeres, ¿sabes? Quiero decir, nos está interpelando a las mujeres bilbaínas... Eh, Eh, lo que se está exponiendo en el museo de Bellas Artes porque desde tengo el dato, ¿no? De, no sé si es del todo cierto, pero me lo creo bastante, a lo mejor año más año menos, pero desde el 2002 al 2014 no hubo ninguna exposición de mujeres artistas. Nice. Entonces, un poco, ¿no? Lo que quería lo que quería de además que es que me, me gusta mucho este concepto que, que lo trae Gabriela Diner de, del huaquero, ¿no? Los huaqueros que eran los saqueadores. que uh -huh. eh, Que, que bueno que iban sobre todo en latinoamérica no en perú en méxico que ya evidentemente no como que todo el mundo sabe que, que, que se robó todo eh, bueno al final van a sus a sus eh, bueno pues eh, santuarios con todo su, su poder cultural no sus, sus riquezas culturales eh, y se dedicas a quedarlas y traficar los bienes con los bienes culturales y artísticos que normalmente acaban en, en, en Europa, para que lo consuma el visitante o ese turista blanco y que pasa que en Perú o en países latinoamericanos eh, al final no tienen sus bienes culturales para poder construir su propia historia, porque está toda robada y creo que en ese sentido está pasando un poco a otra escala eh, en, en muchos museos europeos, concretamente el Guggenheim que es lo que estamos hablando, que al final eh, me gusta mucho además esta, esta frase que dice también Abel Abiner, que, que se convierte en, en violencia de alguna manera ¿no? porque al final... Eh, Son fragmentos de la historia eh, que se convierten en propiedad privada para el atrezo y decoración de un ego. Entonces, aquí yo creo que ponerle palabras y sobre todo, no yo creo que para la gente que nos esté oyendo, que sí que se haga esa pregunta de, nos está representando eh, lo que lo que hay dentro del museo, lo que es el museo, eh, el Gunstein es nuestro, es, es de Bilbao, es de los Bilbares, o las Bilbainas. Sí, hasta, pues no. hasta donde nos interpela como tú decías Nos ¿no? interpela, nos está interpelando o es otra otra idea ¿no? está de, de, de tráfico de bienes culturales y artísticos a toda costa para que lo consuma un visitante, una otra edad externo a lo que a lo que hay aquí, porque oye, los museos al final están en una ciudad quiero decir, creo que debería estar muy ligado ya que nos han vendido el discurso de que el Guggenheim estuvo ahí erigido porque ahí lo vio el Guer y dijo esto es, esto es porque esto es lo que significa Bilbao, ya que nos estás vendiendo que ese edificio tiene sentido donde está colocado que tenga sentido también lo que alberga ¿no? y que, que al final yo no digo que no tenga que haber museo porque creo que en algún lugar Tendremos que albergar nuestros nuestra nuestro patrimonio artístico, supongo. No puede ser de una manera u otra, pero necesitamos también un lugar no y un sitio. Pero es verdad que sí que debe estar ligado también a la ciudad en la que se erige. Porque si no, entonces ¿qué hacemos? ¿Una ciudad solo de museos y ahí que se meta todo? Sí, sí, por lo menos repensarlos, ¿no? Y sobre todo repensarlos con y para la ciudadanía. Y que, y que sobre todo que están sinceros, ¿no? Que haya, o sea, yo siempre hablo mucho de esa sinceridad de los museos que creo que se quedan en, en mensajes muy banales y, y, y muy superficial todo porque creo que es ese consumo rápido del que hablábamos y ya da igual, ¿no? Ya da igual, es como alguna yo creo que también lo mencionaron en algún otro programa, cuando a lo mejor blanquean, ¿no? La cultura de la violación en, en un artista o en varios cuadros no digo que no estén albergados en, de alguna manera y podamos ir a, a verlo, pero sí que sé sincero y di, oye, esto significa esto y esto, y que está eh, bueno, pues, es que yo creo que ya diciéndolo de alguna manera ya estás lanzando un mensaje político, ¿no? Pero si lo que intentas es como engañar todo el rato, al final el arte y, y el consumir el arte se convierte en eso, en un consumir, eh, con la idea de consumo que estamos que vivimos hoy tanto, ¿no? De, de rápido, empacadito... Eh, y da igual, ¿no? Tener, tener, tener, sin plantearnos qué es lo que tenemos, qué es lo que consumimos, eh, si nos interpela o no, por qué lo hacemos. Y bueno, yo creo que el arte no es cualquier cosa de venta, de compra, consumo rápido. Yo creo que es algo que, que, que requiere también una reflexión y, y, bueno, muchas cosas, ¿no? Porque el arte al final es eso, ¿no? es Son muchas cosas. entonces Sí, sí, sí, claro, claro. No, no sé si estoy entiendo un poco lo que quiero decir, pero básicamente eso ¿no? Que, que, que nos tiene que interpelar no es lo único que, que Exacto, el, el total, importante totalmente el ¿no? y, esa, y, esa re, no, y esa y esa reflexión a la que invitas eh, hay que hacerla porque al final si no eh, bueno eh, yo siempre digo ya sabéis que el arte es una herramienta de propaganda pero claro es también una herramienta de propaganda si le dejamos porque claro estos por ejemplo nos han querido vender vender vender tanto el gente que al final nos hemos dado cuenta de lo que es un anuncio ¿no? eh, porque al final eh, yo repito siempre, no el arte es una herramienta de propaganda, pero si no nos dejamos engañar entendéis, porque al final, yo tengo muy claro ¿no? ¿qué dice el Guggenheim? Como tú decías, ¿no? ¿qué nos interpela el Guggenheim? ¿qué dice el Guggenheim? ¿qué dice ese edificio sobre nosotros? ¿qué dice el Guggenheim sobre la lucha de los astilleros de Euskalduna? ¿qué dice el Guggenheim de hartos hornos? ¿Qué dice algún Guggenheim de la oposición frontal que este pueblo le ha plantado al gran capital? ¿Qué dice de nuestro no a la OTAN? ¿Qué dice de la euskera? ¿Qué dice de la central de Lemoyne? ¿Qué dice de la ocupación militar española y francesa? ¿Y qué dice de cómo le hemos hecho frente? Pues no dice absolutamente nada. Nada. De hecho, es precisamente, seguramente, lo que se pretende borrar. Así que, bueno, igual lo dejamos ahí con, con esta reflexión, ¿no? Que... Bueno, reflexión, no sé si reflexión o ya hemos dado nosotros nuestra, nuestra sentencia, pero desde luego eh, yo no me siento interpelado por, por ese edificio, sino es para, como hemos dicho, destapar el verdadero efecto Guggenheim, ¿no? Sí, yo creo que además ahí ya, con vez que, que hace la reflexión y te la puedes llevar a muchos lugares, yo creo que básicamente es eso, ¿no? Es pensar... Sí, realmente no nos está nos, nos atraviesa nos cuenta algo de nuestra de nuestras raíces de, de, de, de quiero decir creo que debería estar ligado y es algo que a lo mejor muchas veces no nos damos cuenta ¿no? de porque al final a quien a quien vende todo eso vende a la gente que realmente le está dado dinero al google que me ha bilbao, que son esos turistas ese visitante ese otro pues no sé a lo mejor es que no le saldría rentable no contar lo que, lo que puede ser eso sí. entonces ahí, ahí es donde hombre, evidentemente, no sé, aquí ya cada uno que piense lo que quiera, pero ahí lo dejamos, ¿no? Claro, el producto igual en vez de ser amable molestaría, ¿verdad? Claro, a lo mejor no, o no vende tanto, ¿no? Que es al final de donde sacan la pasta Bueno, pues hasta aquí igual, Paula, ¿no? Pues es que Ricasco ha sido un placer de nuevo y un tema muy interesante que como siempre da para largo y podemos estar aquí horas hablando de yendonos por las ramas Así que bueno, espero que, que bueno, se entienda y que le guste a la gente que nos escuche y, y a ver qué conclusiones sacan. Eso es, que no ya es una pena porque aquí no tenemos posibilidad de mucho feedback, pero bueno, que siempre nos podéis escribir a Bulcha o a la radio lo que sea y contarnos qué pensáis de todo lo que decimos. Es. Eso es. Y bueno, nada, pues para cerrar, pues qué vamos a decir, bilbainos y oyentes en general, pues que nos dejéis engañar por estos aparatos de propaganda y que tengáis los ojos bien abiertos. Un saludo, Paula. Agur. Agur, agur. Y isbaña, la roguita más aspi irrati librea. Sure irratia. Gure irratia. La roguita más aspi irratia ametxe giten duen irratia. Y hay una... eta onarte gaurkoza, Joa. Joan Bainoelen, gogoratu. Gernikako topaketa antifascista kapirillako gaita bian. Astrakultur gunean, Gernikan. Goizeko Amarretan, mai ingurutxo bat antolatu dugu. Zer da fascismoa eta nola aurre egin? Iñaki Hilde Sanbicenterekin, Eskerraldea antifasistako kide batekin, mugimendu sozialistako beste kide batekin, eta Ipar Euskal antifazistako beste kide batekin. Ordu bat erdietan, omenaldi bat egingo diogu kontxi aranari, rita udari internazionalista bakizue. Ordu bit herdietan Baskaria hasiko dugu, amaur eurotan. Laut erdietan, beste itxalditxo bat aktore internazionalekin, fasismoaren egoera Europan, Azkapena, Antimperialist Front, Plataforma Antirepesiba de Barcelona eta Dublin Republicans against fascismekin. Eta bukatzeko kontzertuak. Eta bukatzeko bederatzietan ba kontzertuak. Bost eurotan sarrerak e, aurrementan eta atean zazpie eurotan egongo dira. Ze kontzertu ba, vomitando desperdizioz, abemuz papan eta txandals bandals. Eta bukatzeko gau elektronikoa izango dugu bendiak eta desetan rieiekin guztiago askatasuna izea, boltxe askapena eta bultzaren eskutik e, han itxarongo zaitu egu eta gogoratxearen salmenta puntuak ospa taberna gernikan beti doendo bermeon izuntza lekeition urtsa zornotsan alabedi gazteizen zuritza irunean molotov taberna bilbon amets taberna bilbozarren eta Tokiberri deustuan, bueno, apirillako gaita birarte, ane hongo ara zain, asko zain du. circo oh, cámara loco gusa me